Hola, ¿qué tal, Daniel? c ó m o estás bien, aquí estamos, en, como vos bien dijiste, e el epílogo, en el medio del conflicto y, bueno, en el medio de una transición. Y justamente aquí en Moreno también se da que, después de dos años, se retoma un poquito el camino institucional en cuanto al Consejo Escolar. Así que estamos en presencia de una movilización popular.、Mm. Eh, primero y principal para festejar que ya ha habido esta intervención, que hoy es el último día de la intervención, y pero bueno, también marcando el rumbo. De lo que fue la, la lucha popular por s a n d e o Rubén,、uh -huh. y entendiendo que ese tiene que ser el camino que continúe este Consejo con el Comité de Crisis para poder atender las urgencias que todavía tienen las escuelas de Moreno.、Uh -huh. ¿En este momento se está produciendo una movilización al Consejo? ¿Me contás? Sí, bueno, eso es porque hoy también se, vos hablabas de la asunción que hace Mariela a las seis de la tarde,、uh -huh. Mariela Fernández, la intendente electa de Moreno,、sí. y también están los consejeros que hoy ingresan, pero de la misma manera hoy es como una doble, doble jornada porque. Se ponen en funciones a aquellos consejeros que fueron electos en, en 2017、uh -huh. y que por la intervención no pudieron asumir sus funciones. Así que hoy se retoma el camino democrático e institucional del Consejo Escolar. Es importante señalarlo, disculpad q u a g a el paréntesis, pero fue parte también de las distintas luchas que sostuvimos、uh -huh. con las distintas dirigencias y la clase política en Moreno, donde no, no se pudo estar a la altura de poder sostener la, la institución democrática del Consejo Escolar. Y también esto marcó un poco el rumbo. de las decisiones de gobierno como vos dijiste el incumplimiento paritario y las distintas cuestiones que fueron i n m u n i a d a s l a s d i s t i n t a s reclamos i n m u n i a d o s en el ámbito paritario por, por, por el ponente o No, no, te agradezco mucho la referencia porque sabíamos que se estaba, estaba en proceso de normalización el Consejo, pero no que hoy efectivamente finalizaba la intervención, lo que es una excelente noticia. Lamentablemente,、eh, Sandra y Rubén fueron víctimas de un estado ausente, de un abandono e la escuela pública. En el marco de eso, había una intervención en Moreno que habrá que、eh, seguir investigando en la justicia cuáles fueron las responsabilidades de la intervención y del gobierno tanto、eh, provincial como、eh, local, en bueno, no, no tomar nota de los reclamos que se habían hecho. En ese sentido, y sin duda hace dos años había consejeros y consejeras que habían sido elegidos por el voto popular y que no pudieron asumir justamente por esta intervención. Así que te agradezco la referencia. que Sabíamos que, que estaba en proceso esa normalización, pero no que hoy se iba efectivamente a levantar. En cuanto al conflicto vinculado a los salarios municipales, a este acuerdo paritario, ¿qué expectativas tienen ustedes bueno, con, con este cambio de gobierno? Claro. Eh, bueno, eh, te digo, la verdad la expectativa es poder resolver en principio e l conflicto salarial.、Mm. No es más ni menos que eso. Sabemos que el, la dificultad que va a encontrar la futura intendenta es un desmanejo en un montón de situaciones y en relación puntualmente con las políticas laborales.、Mm. Eh, si se dice, No tenemos números ciertos, lo que publica el intendente son 5.400 trabajadores municipales.、Mm. Que no es un excedente para el distrito que tenemos, que es muy grande,、sí. pero sin embargo, con las dificultades presupuestarias, y hubo tanto e ninguneo n al reclamo del 15%, que no inyectaba demasiado dinero en la masa salarial, teniendo en cuenta que solamente se había dado un 12% para todo el año,、ah. no tiene mucha lógica incrementar el personal, porque digamos, 5.400 es lo que se dice, pero se estima que va a ser muy superior a ese número. Y otra cuestión, Que nosotros hemos denunciado en el ámbito paritario, en la mesa técnica,、mm. de que se le dieron categorías federales a aquellos funcionarios directamente vinculados a la s e s i ó n y que se pasaron a planta entre seas s e c r e t a r i o s y s u b s e c r e t a r i o s Tiene que estar muy atada de, de un hilo respecto al convenio colectivo.、Sí. Esas dificultades, igualmente, entendemos que tendrán que ser un trabajo exhaustivo de la mesa paritaria para ver cómo se ordenan, pero no se puede sostener que los salarios y los bolsillos de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras municipales no estén. Una recomposición urgente, que es lo que veníamos diciendo, que es lo que le dijimos al intendente que, que ya termina mañana sus funciones, que en realidad hoy ya se hace el acto de transición, el acto de asunción de la nueva i n t e n d e n t a Ese reclamo no ha tenido, d pretendemos y entendemos que tiene que ser、eh, agarrado por la, por la nueva gestión, trabajado y con una urgente resolución al menos ese 15%, después empezar a encaminar. t o d A s las demás situaciones que tenemos que c h a r l a r respecto a la política laboral. Estos puestos、eh, de secretarías con salarios elevadísimos que contaba, así que ya habían, vienen denunciando, ¿esto siguió así, igual? O sea,、eh, Walter Festa está dejando, igual que hace Vidal en provincia y Macri en Nación, Walter Festa está dejando cargos que son políticos、eh, o tratando de hacerlos pasar como trabajadores de planta? Así es. Eh, y es、eh, así porque digamos, han surgido los listados, inclusive lo han tenido en parche en traerlo a, a la mesa técnica y en esa discusión, quitarla de por medio, ellos consideran que aquellos funcionarios de, de, de rango, que sean r í secretarios o subsecretarios, son primero s trabajadores.、Mm. Eh, usan, una excusa, usan la excusa del convenio cuando les conviene、mm -hmm. y cuando el convenio y la p a t i t a que tiene que ser para el grueso, para la mayoría de trabajadores y trabajadoras, ahí parece que no conviene.、Mm. p e s o había una minoría privilegiada por la, los beneficios, va, por los derechos del convenio, pero que no se hace extensión a todo. s Hemos reclamado categorías de quienes están rezagados, pase a planta de quienes todavía están castigados por esta sesión y por sesiones anteriores y no han atendido la, la totalidad de los reclamos.、Y、es verdad que al tener el ámbito paritario de la mesa técnica hemos podido、eh, meter un montón de reclamos y se han resuelto, pero siempre con lo que corresponde. Y aquí lo que estamos denunciando es que lo que no corresponde es que funcionarios de la planta política. Y de alto rango, como serían secretarios y subsecretarios, se han pasado a plática y se ven en las categorías que prevé esa función.、Claro. Porque ya van a dejar de tener esa función, ya van a dejar de ser secretarios, subsecretarios, directores generales, sino que deberían estar en la categoría de referencia de acuerdo al cargo que ostentan. Son de infraestructura en el cargo que ostentan y por la antigüedad, como dice el c o n v e n Entonces,、eh, digo, eso es lo que va a tener que revisar la gestión entrante,、mm. toda la irregularidad encontrada y en eso no va a haber oposición. Tiene que haber. Justicia para el trabajador que viene cumpliendo con función en las pésimas condiciones que deja e s a gestión respecto a la materia de salud y seguridad laboral, respecto a la infraestructura de los edificios que es pésima y sin embargo le han puesto el pecho a la bala, le han puesto toda la gestión, pero no por la gestión, porque entienden el rol del estatal para con la comunidad de Moreno.、Mm. Eh, Walter, por último, y agrade agradeciéndote como siempre estos minutos, q u esta e gentileza que tienes para con nosotros y nosotros aquí en la radio, el día 12, si mal no tenemos registro acá, es el momento de la reunión con la i n t e n d e n t a entrante, con Mariel Fernández. Sí, así es, el 12 está en las cartas paritarias, que es la reunión para la revisión, digamos, de lo que sería el tercer tramo, pero bueno, hoy se transformaron en la reunión donde tenemos que. Efectivizar el acuerdo paritario del 15%,、mm. tenemos que discutirlo y después tenemos que pensar para adelante cómo discutir un tercer tramo. En ese marco, el día 12, nosotros estamos convocando a movilizar. Entendemos que, i n d i s t i b l e m e n t e de que la gestión traiga oxígeno, una bocanada de aire para los trabajadores y trabajadoras, no puede dejarse el ámbito de la protesta, que fue lo que también impulsó, lo que puso en vigencia la necesidad de tener una recomposición salarial en lo que va del año. Fue lo que fue a p o y a d o por la moción de trabajadores y trabajadoras, y por ese mismo sentido que estamos convocando a movilizar y hacer una gran asamblea en el marco de la reunión del 12 de diciembre. ¿A qué hora es la reunión del 12? A las 10 de la mañana.